Elvina Pellitero es parte de los vecinos de, del barrio Ribatuel y vecinas. Contanos, por favor, q u é están reclamando. Bueno, primero que nada, agradecerles la presencia a todos los medios, porque gracias a que ustedes siempre están presentes,、eh, los reclamos eh, surgen eh, con más fuerza y logramos,、eh, aunque s e a momentáneamente, algunas soluciones precarias.、Eh, lo que estamos convocados hoy es por el tema del agua, pero、eh, el malestar y los reclamos. no resueltos de la estructura de hace muchos años en el barrio, reavivaron reclamos、eh, de larga data, digamos, que tienen que ver con el mantenimiento general del barrio, con la presencia de ratas,、eh, todo tipo de insectos, más que nada con la remoción que hubo últimamente con、eh, la, las obras de, de cloacas. Entonces, el barrio, una vez más, está al rojo vivo,、eh, no solamente por la falta de agua, la,、eh, digamos, la. Eh, la posibilidad de, de poder tener todos los días, porque en, en las horas del día, durante muchísimas horas, estamos sin agua. Entonces, bueno, eso, eso hace que la calidad de vida de los vecinos y las vecinas sea cada vez más crítica, teniendo en cuenta que hay muchos adultos mayores en este barrio, niños, mujeres embarazadas y personas aisladas por el COVID. Que lo que digo、eh, que es sentido común, que、eh, hoy por hoy, a la altura del mes que estamos, no todo el mundo puede acceder a un bidón de agua. Entonces, están entre un bidón de agua y comer. Es así de sencillo. Entonces, bueno, no. Sin agua se le i el b Mira, a con el e n o o l g únicamente otro...? m r hay explicaciones que nos dan a los vecinos que, bueno, que, que la verdad que no, no son corroborables de parte nuestra, pero、no、tenemos la capacidad de, de poderlo corroborar, digamos. Hemos visto, sí, el abastecimiento permanente de los camiones, como lo pueden ver ustedes ahora, y, bueno, y será una cuestión de, de, de nosotros los vecinos、eh, monitoreando estas acciones porque... Queremos soluciones, queremos que esto vuelva a, a, a la normalidad de algún punto y volver a retomar los reclamos que hicimos en su momento, que como digo, como les dije hoy, o sea, esto no hizo más que rebalsar otra vez la, el vaso para volver con los reclamos que son históricos, que,、eh, que si bien、eh, la gestión municipal no podía actuar por una cuestión de, del consorcio, hoy por hoy se han dado las condiciones para que la municipalidad pueda intervenir. Como corresponde dentro del barrio. Entonces, bueno, nosotros como vecinos lo que queremos es organizarnos y acompañar las actividades que se necesitan porque también p l a n t e a m o s que nosotros tenemos derecho y tenemos obligaciones como vecinos también. Y bueno, hacer conciencia no solamente del uso responsable, sino también del mantenimiento del barrio. Nosotros vamos a, a prestar colaboración, pero siempre que haya gestión y haya acción y que nosotros veamos de que realmente la plata que uno paga en el consorcio vuelve al barrio. Y bueno, y acompañado de la gestión municipal y del consorcio. Y otra, otra cuestión que quiero、eh, hacer un llamamiento aparte y muy categórico es el repudio a los dichos del señor、eh, Reynoso el día de hacer, presidente del consorcio, que obviamente la gente estaba muy, muy enojada, increpó, al, pero sin falta r e respeto, ¿eh? pero sí, sí desde la pregunta: ¿qué es lo que hacen con los fondos del consorcio? Y el señor Reynoso dijo, delante de un montón de gente presente, él con los fondos de, del consorcio había cambiado el auto entonces nosotros como v e c i n o s lo repudiamos categóricamente y、eh, estamos evaluando llevar todos dichos a la justicia porque deberán eh, eh, corroborar los dichos de él y、e, e、investigar no solamente rendiciones de cuentas faltantes de i n f o r m e y demás así que、Bastante. de forma、eh, categórica o sea、eh, que ni siquiera cabe de decirlo como un quiste porque no lo、no, O sea, no corresponde ni siquiera decirlo como e h i s t e Entonces, no solamente que lo repudiamos categóricamente, sino que vamos a evaluar en el día de hoy, en una nueva reunión que vamos a tener los vecinos, a partir de las 20 de hora, vamos a evaluar,、eh, seguramente nos vamos a quedar charlando ahora,、eh, evaluar llevar sus dichos a la justicia para que se investigue. e q u falta guardar con salida del consorcio de la municipalidad? ¿Es compartido? Mira, Nosotros ayer、eh, es como que vas haciendo trabajo dormido y vas investigando un poco porque si no te lleva de trascendido de la gente. Y muchas veces n o s o o t r s desconocimientos, la misma、eh, idiosincrasia de, de hacer toda una bola de nieve, empezamos a decir cosas que no son ciertas. Nosotros ayer,、eh, en forma personal, por lo menos lo digo, me enteré que el, el tanque este corresponde a la municipalidad. Ustedes ven que hay un candado, solamente tienen acceso a la gente de saneamiento.、Eh, especialmente ellos anduvieron a noche hasta altas horas, o y el mismo chico que andaba a noche anda otra vez, o sea, Se ve que hacen cosas, que están actuando. Este, pero s u v i m o s eso, porque nosotros le dedicamos toda la responsabilidad al consorcio. ¿Están dando a l consorcio? o Lo q u e p a s a es q u eterno? e s o s t e s Eso t s es eterno, solo lo vivimos, somos rehenes de, de la situación, digamos, entre municipio y consorcio. Por eso, por eso llamo a los vecinos, llamamos a los vecinos, a que todos nos involucremos, todos digamos. Porque ayer, por ejemplo, en la reunión, Yo surgió tipo como referente, pero a ver, yo no puedo dar las explicaciones que le corresponde d al r a municipio y que le corresponde d al r a consorcio. Yo presto mi colaboración, como acá los vecinos que se acercaron y vecinos que no s vamos a ir acercando, pero tampoco queremos nosotros ser en el ciudad de nadie. Porque yo vivo en el barrio, veo todos los días a mis vecinos, tengo chicos menores de edad, hay personas que entienden, personas que no entienden, yo tampoco quiero ser rehén de decisiones políticas que, que se tomen o que no se tomen. Entonces yo... Me nombré junto con otros compañeros como referente, pero en ningún momento me voy a hacer cargo de la responsabilidad. Incluso le pedí, que, sí, va a haber un momento que yo voy a poder tener una comunicación directa con él, pero le pedí que en el momento donde haga falta la presencia municipal, ellos estaban presentes, porque yo no voy a poder dar explicaciones que a mí me van a llegar y que yo no voy a tener ningún tipo de injerencia más que comunicar lo que sucede en el barrio. Una cosa que les quiero contar a los vecinos es que、eh, el uso responsable ya lo dije, Pero ante cualquier pérdida de agua que se identifique en el interior del barrio, hay que llamar insistentemente al 147 y a la gente de saneamiento, que es el 55-532, para dar cuenta de eso, porque eso afecta también al, al funcionamiento del de, de, de, de agua. a agua barrio? ¿Hay un un en el nombre? Tienes... Un... ¿No nombre? Luis Aníbal. no no hay agua arriba del todo no llega no hay presión de agua el calefón normalmente esto se entregó todo con calefón no prende ninguna acá decían que eso estaba con candado yo quise venir con el i n s p e c t o r con el subdirector de peso le digo yo te a c o m p a a m e anda con una de las chicas que esté más tranquila así vamos los tres no quiso venir está con candado ahí hay dos bombas Si ustedes la s pueden ver, o si hay alguien que se la s muestra de la municipalidad, o quien sea, hay dos bombas, no es una sola. ¿eh? Y estaba trabajando a media máquina. Yo trabajé 40 años en una casa de electricidad. ¿Qué quiere decir con esto usted? Que la cierran. La cierran. Ahí, si te la muestran,、sí. pertenece al municipio.、No、la... Porque cuando yo le pregunté al señor、eh, de acá del consorcio, estábamos así cara a cara, le digo, Usted me dice que no, no tiene nada que ver. El otro tenía que ver. No, dice, la culpa nuestra、no、de la municipalidad. Si la municipalidad cierra las bombas, no hay agua para todo el barrio. No hay agua. Y ahí, vení, escuchá cómo funciona ahora y cómo funcionaba anoche. Y、no. s reclamo de los vecinos, que s e h i z o público, s o m o s ciudadano, cualquiera. sin agua en qué momento se hizo presente el municipio para poder asistir por lo menos a hacer algo el... nunca ayer ayer ayer nunca, nunca.、Eh, bueno j u a n pablo、eh, algo este、eh, desprolija la conferencia de prensa porque se iban sumando vecinos y vecinas el v i n a p e l l i t e r o fue la primera en hablar es como un poco la, la referente de este grupo de, de vecinos y vecinas después se van acercando a otro y van contando algunas situaciones que creen que es,、eh, son son, tienen que ser de público conocimiento. Aquí hay personal de la Municipalidad de Santa Rosa trabajando al lado de la cisterna de agua,、eh, prendiendo las bombas, que según dice este vecino Aníbal, ayer、eh, andaban a media máquina, pero acá hay、eh, empleados municipales que están intentando hacerlas andar o por lo menos ponerlas en marcha. Esas bombas son las que elevan el agua a la cisterna que está、eh, en el barrio r í o a t u e l Y ese agua es el que、eh, va a llegar a cada una de las casas y departamentos que tiene este, este complejo en, en Colonia Escalante. La situación es que hay muchos vecinos que dicen que no tienen agua, otros que sí porque están en la planta baja y esta situación se está repitiendo por varios días. La municipalidad está trabajando porque, según contaron los propios vecinos, este tanque y estas bombas y sobre todo toda, este, toda la maquinaria pertenece a la municipalidad. Y、eh, son los únicos que tienen la posibilidad de abrir los candados y verificar si las bombas están funcionando.